...106.1 y tenemos comunicación telefónica en este momento con Nelida Batista quien fue precandidata a la Intendencia por la Ciudad de Santa Rosa representando al Frente Peronista Barrial. Nelita, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola, buenos días Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Eh, Nelida, bueno, primero que nada preguntarte cómo viviste eh, personalmente, ¿no? Todo el tema de, de las elecciones del domingo. Bueno, en lo personal muy intenso... Eh, acordate que es la primera vez que uh -huh. estoy en, eh, en esta situación Así que todo fue muy intenso La campaña, el domingo, el calor que nos acompañó <ríe> Fueron un montón de cosas, pero bien, muy bien uh -huh. eh, eh, sí. Muy tranquila uh -huh. eh, ¿Y qué lectura terminás haciendo de, bueno, de lo que fue el resultado electoral? Bueno, el resultado eh, nuestro En particular del Frente Peronista Barrial uh -huh. eh, estaba dentro de, la, de las cuestiones que pensábamos, pero en realidad por ahí pensábamos tener un, un núcleo mayor de votos. No, nosotros en el, en el análisis interno que hacíamos hasta el domingo, sabíamos que el primer y segundo lugar iban a estar eh, los, las listas de mayor eh, empuje que han tenido en la campaña y, y mayor demostración en, en más tiempo y en, en cantidad de de presentación en todo sentido, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, en cambio nosotros, que teníamos una campaña de cara a la gente, eh, simplemente caminando y hablando, eh, pensamos que íbamos a tener un mayor caudal, que es una cuestión que nosotros vamos a, a analizar, tuvimos mil votos, nosotros por ahí pensábamos un poco más, eh, creemos que muchos de los compañeros y compañeras que, con los cuales trabajamos no fueron a votar, sea de los barrios más alejados, o la gente no, no votó. Uh -huh. Y bueno, eso es una cosa para analizar, pero el trabajo del Frente de Periodista Barrial, como lo venimos haciendo siempre, lo vamos a continuar. De hecho, ya estamos otra vez eh, activados. Ayer fue un día un poco de un impas, que algunos nos tomamos un, un descansito para relajarnos un poco de toda esta actividad que era muy fuerte de todos estos días. Pero ya estamos de nuevo en reuniones, haciendo un análisis y mirando hacia adelante en la construcción continua de aquí el Frente Peronista claro. Barrio. Eh, ¿Puede haber influido el caudal de, de votantes que participó esto del 25% aproximadamente del padrón? Mira, eh, que, que parece, que un ¿Parece un número bajo? Eh, sí, parece, pero hay que analizarlo con respecto a las otras internas. Por eso te digo que hay un montón de cosas para mm. leer y para ver, porque si vos mirás la... Eh, la cantidad de, de votantes de internas anteriores son más o menos las mismas, o sea que nosotros esa carta también la teníamos, uh -huh. que iba a haber poca gente, inclusive eh, está en la misma cantidad de votantes que en la interna anterior, siendo eh, que fue en verano y, y con el calor que hacía, inclusive podría haber habido menos. Uh -huh. Lógicamente que nosotros creemos que, eh, que no era obligatoria, pero con cuanto más gente vaya a votar... Eh, mejor es, y así debería ser, ¿no?, de involucrarnos y definir entre todos, los, eh, porque vos decís un 25% no es nada, pero eh, tiene que ir más gente a votar, se tiene que involucrar el, el pueblo pampeano para poder elegir qué candidatos quiere que después le dirijan la municipalidad en este caso. Ajá. Pero bueno, viendo lo histórico, no es más ni menos que la cifra que se han venido manejando en otras internas, eso es lo que te queda inmediatamente se, se hicieron presentes en la sede de, del partido para eh, mostrarle su, su, su apoyo ¿no? eh, a Luciano Di Napoli que fue el, el candidato del Frejupa que terminó ganando esta interna eh, lógicamente es lo que corresponde eh, hubiera sido Luciano o cualquier otro de los compañeros que nosotros íbamos a ir, así lo dijimos y así lo hicimos, fuimos a saludar al, a quien ganó y bueno, acompañaremos después en esta instancia que viene, y bueno, uh -huh. con Con Luciano, con la Cámpora, nosotros ideológicamente, vos sabés que somos del proyecto nacional y popular, y no tenemos dif eh, diferencias ide ideológicas por ahí, si de forma nosotros pensamos una construcción eh, distinta, desde abajo, eh, ¿viste? Y, y eso por ahí hizo que no pudiéramos compartir un proyecto en común y, y estuviéramos separados, pero ideológicamente no, ten no tenemos diferencias, sino todos pertenecemos al proyecto nacional y popular, creo que eso es claro. También. Uh -huh. Es indudable que eh, hay una coincidencia en esto de que, bueno, el camino es la unidad, ¿no?, más allá de estas diferencias que se pueda llegar a tener eh, internamente. Claro que es así, o sea, nosotros te, lo venimos diciendo desde antes uh -huh. también, eh, nuestro enemigo es cambiemos, tanto en el municipio como a nivel nacional, o sea, nosotros lo que queremos es, que cambiemos nuestra imagen en ningún gobierno del país. Por lo cual eh, la unidad es fundamental para, para derrotar y volver a tener un, un gobierno del campo popular. ¿Sentís que es un poco, como dijo Luciano de Napoli, que ganó Cristina? Mira, eh, esto a nivel nacional le da un puntapié favorable, totalmente favorable eh, yo creo que una, una cosa en la instancia local y otra cosa lo, lo que se ve a nivel na nacional. En este sentido ganó Luciano y, eh, eh, y Cristina es la, eh, la ganadora porque eh, la cámpora es un reflejo de, de Cristina. Uh -huh. eh, eh, eso es lo que, lo que nosotros vemos. Lo que hay que tener es un consenso a nivel nacional con respecto a... Eh, ¿A quién va a ir el peronismo? Nosotros más vale que somos de Cristina, pero tiene que haber fuerza para poder, eh, de, de todos los sectores estoy diciendo, ¿no es cierto?, uh -huh. para poder llegar a una, a una elección y poder ganar. Y por el otro lado, la otra lectura grande que se hace es que la derrota de McAllister es una derrota de Macri. Eso quedó totalmente, total, eh, totalmente marcado también, o sea, fue la primera elección y acá quedó muy... ...fuertemente marcado... ...que no lo quieren a Macalister... ...no quieren a Maxi en el gobierno... ...que no quieren más a cambiar. Uh -huh. ...eso creo que también la diferencia mal ...marcó <coughs> muy claramente esto... Eh, eh, ¿Van a colaborar con Luciano... ...van a trabajar en conjunto... En, ...en esta nueva campaña que comienza ahora... ...porque es como otra etapa a partir de, de, de ayer? Y sí, nosotros vamos a apoyar... ...a, a nuestros candidatos... De, eh, ...del FREJUPA en este caso tanto en el municipio como en la provincia. Uh -huh. eh, es importante, ¿no?, recuperar en el caso de la ciudad de Santa Rosa la intendencia. Lógicamente que sí, lógicamente que sí, nosotros tenemos que revertir la situación. Si es algo que, mira, ayer analizaba, bueno, y fue un día de, de, de dedicarme por ahí en, en cuestiones personales que tenía muy, muy abandonadas, eh, el análisis que, que hacíamos era este, ¿no?, de que hay que ganar, eh, hay que ganar la, la ciudad porque esta campaña nos permitió ver en todas las caminatas, en la charla cotidiana, en la situación desastrosa que está Santa Rosa. Y no solamente te hablo de infraestructura, sino te hablo desde lo social. Entonces sí o sí hay que revertir el, el municipio santarroseño para que podamos estar otra vez... Eh, Mejor, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, a términos de eh, las aspiraciones de, del Frente Peronista Barrial, esto de eh, seguir apostando a un, a un crecimiento, eh, más allá de estos números que repasábamos hoy en el comienzo, eh, ¿es, es, es un, un paso positivo el que se ha dado? Totalmente, totalmente. Los números es anecdótico, digamos, a lo que uh -huh. nosotros venimos construyendo. Tuvimos mil y pico de votos, pero eh, el Frente creció y esto es real porque nos conocieron, porque nos hicieron ver, porque hay mucha gente que, que se arrimó a participar y porque nosotros tenemos una militancia de base continua y la vamos, a seguir, eh, la vamos a seguir sosteniendo porque somos así y vamos a seguir siendo de la misma manera. Muy bien, ¿tienen eh, planificado alguna próxima reunión, asamblea? Sí, sí, nosotros en esta semana estábamos viendo, viste porque el tema es que nuestros compañeros todos trabajan y desde ayer estamos viendo cuál de estos días, si mañana o pasado, eh, viste el día que puedan... Eh, estar disponibles todos y todas, porque lo que queremos es hacer una reunión con, con todas las y todos los compañeros que trabajaron eh, en el frente y que trabajaron en la campaña y bueno se nos había complicado eh, ayer y hoy con el tema de que muchos viste a determinados horarios, en, en horarios distintos digamos, están trabajando y bueno, estamos organizando para ver si podemos poner la hora y el día en, en mañana o pasado. Muy bien, bueno Pero por así, acá, lógicamente, sí. hacer un balance y seguir adelante muy bien eh, por acá me marcan justamente esto que decías vos no que no fue baja la participación en la interna del PJ es lo que es lo que te expliqué sí. viste en, en el tema de si si vamos a ver los datos eh, históricos Inclusive nosotros ahora creo que fueron 23.000 eh, los que votaron, en la última fueron 22.000, creo que en la anterior 24.000, claro. o sea que es un nivel estable, digamos, ¿viste? No, ni baja ni alta con respecto a las históricas, digamos. Uh -huh. eh, ¿Cómo viste la elección de eh, los otros candidatos, candidatas del Frente, para, el frente Peronista, perdón, en, en la provincia? Sí, mira acá fue, fue muy claro, hubo los dos candidatos, eh, grandes, digamos, tanto el lescano como el luceno que se llevaron la mayoría de los votos y después el resto estuvimos más o menos, con un poco más, un poco menos pero eh, más o menos en el mismo nivel todo, ¿viste? Uh -huh. es así e Ese es otro objetivo, seguir expandiéndose provincialmente Lógicamente, porque bueno, yo hablo por, eh, por el Frente Peronista Barrial en este caso y por la ciudad de Santa Rosa, pero uh -huh. vos sabés que el Frente Peronista Barrial también eh, está dentro de la provincia y en Uriburu fue primer minoría O sea, y en Castex en fue primera minoría también. viste Entonces, aparte, los en, en, bueno, chicos realizaron que, que tuvieron un, un tercer lugar. Pero que no solamente somos en Santa Rosa, sino que tenemos en varias localidades de la provincia gente que está trabajando. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo ves a Cilioto para la gobernación? <ríe> bien, muy bien. Bien, compañeros compañero Silioto lo veo con mucha fuerza y, y creo que, que en la provincia no hay dudas que, que va a ganar. Nelita, muchas gracias por atendernos. Bueno, no, gracias a vos por, por habernos llamado y por habernos dado el espacio. Y bueno, seguiremos acá firmes, al pie del cañón, como decimos nosotros, trabajando para y por la gente. Gracias, que tengas sí. buen día. Bueno, buen día para ustedes también y para toda la audiencia. Gracias. Hasta luego. Nelida Batista, precandidata a la Intendencia por la Interna del Frejupa, representando al Frente Peronista Barrial, conversando con nosotros en esta mañana, ¿qué La mañana que aromecera conduce Seba González. El crema.